Eh, Lisandro, eh, ¿cómo, ¿cómo viste independientemente de la derrota esta primera presentación de Ferro? Bueno, estuvo, estuvo duro por ahí, tuvimos un poco atrabado en ofensiva creo que en defensa algunas cosas hicimos bien, pero bueno, como, como primer partido eh, nos falta todavía pulir algunos detalles eh, nos faltó Scott Roger hoy en la base y bueno, tuvimos que hacerlo jugar a Maldonado un poco más de, de uno que por ahí no se siente tan cómodo eh, pero bueno, creo que tenemos algunas cosas positivas y y varias por, por, por corregir, eh, esto es largo, recién arrancamos y jugamos contra un rival, hay que reconocer muy duro, que se armó para estar para estar arriba y, y bueno, hoy se, se hizo notar eso. ¿Crees que la diferencia final fue real? Porque en un momento se pusieron a 6 puntos, eh, y no no pasó mucho tiempo eso, que San Lorenzo es como que explotó la, la jerarquía que tiene y después terminó ganando por 20. Sí, nos sacaron una ventaja importante al final, por ahí no era de 20, pero... Pero bueno, creo que nos equivocamos mucho en ofensiva y le dimos la pelota fácil y contra equipos de, de este calibre darle la pelota en primeras líneas son dobles fáciles del otro lado, así que me parece que que eso es algo a corregir el cierre del partido que no que no lo hicimos bien. y sobre todo cuando jugamos de visitante contra estos equipos claro por ahí algunos algunos chicos este no tuvieron por ahí la la, la suficiente experiencia como para manejar momentos del partido no porque fue donde de San Lorenzo robando en la primera línea defensiva corrió y hizo goles muy fáciles sí sí nos costó nos costó el cierre es algo que que tenemos que trabajar eh, tenemos que saber a quién a quién darle la pelota quién la tiene que tener en los momentos clave y, y los tiros que tenemos que tomar eh, como ya te dije esto recién recién comienza queda queda muchísimo camino, así que seguramente lo vamos a corregir y lo haremos mejor con el correr de los partidos. Según según tu criterio, según lo que podés este, analizar mmm, post partido, así rápidamente la victoria hasta en patas te diría, este, ¿qué cosas hay que mejorar eh, más allá de no perder balones fáciles para que San Lorenzo pueda correr o cualquier equipo, ¿no? No, necesitamos eh, asegurar el rebote defensivo que nos costó un poco hoy. para poder correr la cancha eh, me parece que no tenemos un jugador franquicia un jugador que, que marque una diferencia en ofensiva, que decimos le damos la pelota a este y este nos va a generar para los demás necesitamos de todo un poco y para eso necesitamos defender para poder anotar algunos puntos fáciles para poder soltarnos un poco más eh, en ataque. Con respecto al tamaño la talla, ¿cómo estaban con San Lorenzo? porque en un momento se vio como que en la mayoría de las posiciones por ahí tenía también ventaja San Lorenzo. Sí, tenían por ahí un poco ventaja interna eh, tienen jugadores grandes y y saben saben saben aprovecharlo eh, por ahí no nos costó parar el picaro del Penca y tomaba algunos tiros y por ahí saltaba el grande y nos quedaba eh, desbalanceado el rebote y Creo que también pasó por ahí las la segundas chances que ellos tomaron fácil eh, en el primer tiempo, sobre todo le, que estaban un poco trabados, le dieron como un aire a San Lorenzo. Están para qué en el campeonato, para dar pelea, para ir mejorando día a día. Tenemos que estar tranquilos, somos, tenemos un equipo humilde, saber para para lo que estamos y, y bueno tratar de de pelearla lo más que lo más que podamos. Eh, sabemos que va a ser un año un año muy duro, pero bueno depende de nosotros, según el trabajo que hagamos, hasta dónde nos va a dar. ¿Qué le dijiste al Penca en el final del partido? no me preguntaba si había sido full le le dije no sé penga ya está era era la última jugada no pasaba sí, nada no, no pasó nada claro ya está no un definía full, nada una no definía nada un full más un full menos no pasa nada gracias licha no hemos